Bueno, Olga,、eh, hay buenas noticias para los jubilados y pensionados municipales, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. En este sueldo que van a percibir y que están percibiendo ya ahora, este, van a recibir una bonificación que es la que recibieron los activos en las fiestas para los días de diciembre, fines de diciembre. ¿De qué monto era? El, para los activos era de 500 pesos.、Uh -huh. Nosotros comenzamos a hacer gestiones en los primeros días de diciembre, porque considerábamos que nos correspondía también a los jubilados. Bueno, lo hicimos estas gestiones con el director gremial Carlos Rodríguez del IPS y, bueno, llegó a buen término. Lo único que no nos salió, o sea, no nos salió tan bien, es el tema de que, por una ley que hay en el IPS, van a percibirlo cada uno de esos 500 pesos. Al porcentaje que se jubilaron o se pensionaron. O sea que no van a s e r los 500 pesos puros. ¿Y no van a cobrar todo lo mismo? No, no, no, no. no.、Uh -huh. Y que es por única vez, como fue para los activos, por única vez.、Uh -huh. eh, ¿Los lo están cobrando entonces, decía, a partir de ahora? Ya ahora, sí. Sí,、uh -huh. sí, sí, ya ahora, sí. o i g a bueno, y esta gestión que ustedes comenzaron este, a hacer en diciembre fue una, una cosa bastante rápida para el n e g o Sí, ¿no? bueno, tuvo muy buen éxito, la verdad que no esperábamos que fuera tan rápido. A mí, c o m cuando me comentaron que ya salía,、uh -huh. <ríe> un poco así como uno a veces este, piensa que no es real, yo digo, voy a esperar a ver el cheque. Fui, saqué el cheque mío que ya está, a pesar de que no cobro todavía hasta el jueves, hasta el viernes, y este. Y sí, están、mm. incluidos. Es decir, entonces que va con los saberes de febrero. Con los saberes de marzo. De febrero de febrero, de febrero. de febrero. De febrero. Cobran mes, mes vencido. Mes vencido. Mes vencido. Ajá. Bueno, ¿y ustedes siguen reclamando algunas otras cosas todavía, Olga? Y sí, seguimos. Lo que no tenemos una respuesta tan fácil es el tema de lo que quedó adeudado de aquel aumento famoso. De la de... No es una recategorización, sino hicieron un achicamiento de categorías. El... el IPS no lo tomó así para los jubilados, sino suspendieron el aumento ese durante 17 meses.、Uh -huh. Estamos en gestiones, pero esto no sale tan fácil porque, como intervino el fiscal de la provincia, ya hay otro tipo de, de trámites que hacer.、Uh -huh. Bueno, mientras espera entonces una respuesta sobre eso, a, a disfrutar y aprovechar e s t o que van a cobrar ahora. ¿no? Y bueno, sí, aunque a lo mejor no sea justo los 500 pesos, pero siempre viene bien, siempre、Según. viene bien. Bueno, <ríe> y、mañana. bueno. Y espero que los jubilados se pongan contentos de que algo por lo menos se llegó a lograr. Seguro que sí. Y ahora pero... vamos a esperar qué pasa con el aumento. Ah, claro. Que van a empezar a tramitar a partir de marzo. Claro. Esperemos que esta vez sea para todos, porque que no sean bonificaciones, sino que sea en total para que pueda ir el porcentaje a los jubilados también. Muchas gracias.、Bueno. No.